y vamos a hablar con Luis Lenti, sí. que es el presidente de, de Salta Vázquez, el doctor Lenti. Este, primero te vamos a preguntar, Luis, te agradecemos mucho el contacto, ¿cómo estás de salud? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios todo, muy bien, gracias por la preocupación, la verdad que que ya mucho mejor, ya, ya la medicación ya me la sacaron por el problemita que te comenté en su momento, así que todo bien y gracias a Dios saliendo, haciendo vida sana y tratando de que los niveles de estrés bajen un poco, ese era el concepto de, de las cuestiones que, que tuve, así que todo bien y la verdad que te agradezco por la pregunta. Y bueno, mejor así, mejor así, el estrés es el asesino silencioso que tenemos todos encima, ¿no? <risa> sí, así es. <risa> está agachapado, sí, ahí no le damos bola hasta que le tenemos que dar bola, bueno me alegro mucho me alegro mucho bueno, bueno eh, ahí te leímos en una nota que te, que te hicieron este, esta mañana justamente estaba leyendo eso acerca de, del partido que está pendiente entre lo platense, el campeón de la liga argentina y ustedes que son los campeones del super 4, que ya más o menos tendría fecha, tendría sede este bueno, te quería preguntar un poco de eso, ¿no? Sí, nosotros estamos en un momento este, de, de, de, de análisis. Eh, se está haciendo muy largo el análisis de todo esto, debido a que tenemos que cerrar una, tenemos que que plantear este año con una algo muy paradójico. Eh, lo, lo paradójico es armar un equipo de de liga argentina y a la vez tener una chance de jugar una liga sudamericana. No es fácil. Este, desde el punto de vista económico desde el punto de vista deportivo desde el punto de vista técnico la Liga Sudamericana tampoco es una, una competencia que, que es larga sino que puede terminar todo en un fin de semana eh, entonces ante esa situación viendo los sponsors viendo eh, la decisión de cómo continuar después de, de, de esa competencia porque después todo esto sigue hasta mayo, junio entonces época de análisis época de búsqueda de sponsors de, de ver qué va a ser y de tratar de definir bien bien los objetivos eso es más o menos lo que lo que tenemos esta, en este en este momento así que a la espera de, de de esas definiciones aparte un año muy político nosotros el sponsor nuestro número uno es el gobierno después tenemos ...todos los recursos genuinos que sacamos... ...por sponsoreo y por bingo... ...tenemos el bingo de Salta Vázquez, ...que es un bingo que anda muy bien... ...aquí... ...pero... Eh, ...tener bien claro los objetivos... ...nos podían marcar... ...no es fácil... ...tener que apuntar a las dos competencias... ...porque jugadores nacionales... ...tendríamos que contratar por 10 meses... ...siendo que por ahí... ...quisiéramos tenerlo para esta competencia... ...internacional y quedaría muy alto el presupuesto para jugar la liga argentina, o sea que hay que hay que pensar bien lo que lo que hacemos y no salir al mercado en forma abrupta. Sí hemos fichado a, a Stucky, que es nuestro jugador identificado, que es salteño, y, y, y iniciamos conversaciones con con, con SBR, que es un, el capitán y un jugador también identificado con la franquicia y nada más y por ahora esperando y eh, las definiciones de, de económicas para poder este, hacer una, un poco de ingeniería y pensar cómo afrontamos las dos competencias, si se puede. Y si no, tendremos que solamente jugar la liga argentina y, y resignar. La idea nuestra es jugar ese partido con chance y poder... Hoy es, ese es nuestro objetivo. No vamos a, a descartar esa posibilidad hasta que realmente no tengamos más herramientas para poder hacerlo, pero ese es nuestro objetivo. Eh, Luis, te, a ver, este, el técnico sigue siendo Leo Iriar, ¿verdad? No, no, no, no está definido porque también está en relación a lo que vamos a jugar, no tenemos okay, okay. noción todavía clara del tipo de, de, de armado que vamos a hacer y en eso también incluye al cuerpo técnico. Está muy bien, está muy bien. Eh, la Liga Argentina sí la van a jugar, ¿no? La Liga Argentina casi con seguridad sí, sí la jugamos. El tema es esta esta dicotomía con esta Liga Sudamericana que tenemos la posibilidad que nos abre un nos abre un problema de armado. No es normal es la primera vez creo en el básquet argentino que que algún equipo se puede estar armando para un ...una posible Copa Internacional... ...y jugar una segunda categoría... ...la primera vez, sí... ...la primera la vez... Primera. ...así que... ...para nosotros es un tema... ...que no podemos ni pedir... Este, ...opinión a otros que lo hayan pasado... ...somos los primeros y... ...y tratamos de ser cautos... ...y de... ...de no cometer errores... ...y de establecer bien los objetivos... ...antes de embarcarnos con cualquier decisión... ...sí, seguro... ...a ver, yo... Eh, ...usando la lógica, ¿no?... ...yo... ...no tengo un equipo, no soy dirigente... Sí. Pero yo estoy al lado tuyo y te digo, bueno, mira, Luis, este, tenemos que... Para mí, tenemos... A ver, podemos jugar partido con lo que tenemos, pero el equipo tiene que ser el que va a jugar a la Liga Argentina. No puede... Yo, si estuviese al lado tuyo, ¿no? Te diría... No sí, podemos, sí, sí, no, no podría, no podemos sin competir con un equipo que va a tener 3, 4 extranjeros, o 3 extranjeros, un equipo, digamos, de primera división, y después quedarnos con todos esos contratos para lo que resta de la temporada. Jugarlo, bueno, si hay que jugarlo se juega, pero lo jugamos de sí. esa manera, me parece sí. a mí, ¿no? Eh... Sí, sí, sí, es que, es que es lo más sensato, es lo más sensato y eso es lo que estamos estamos viendo, pero bueno, eh, es un punto a tener en cuenta y a, y, a, y a ver, es un partido y bueno, jugarse mucho por ese partido, aparte nuestro concepto de, de, de, de, de trabajo para este año sería un, un equipo más de formación, un equipo con más apuestas, con un, la idea, bueno, por eso es que tenemos que, claro. tenemos que estar bien bien atentos a lo que va a haber y, y al ser un año político tenemos que esperar también definiciones desde, desde lo económico en el, en el gobierno y bueno, y hoy estamos a 10 días de una elección y bueno, eso eso juega todo este, en contra de, la, de, la, de, de las certezas, ¿no? Pero nada más, vamos, vamos, seguimos trabajando, seguimos viendo y vamos a tratar de, de ser competitivo en la Liga Argentina, como siempre lo fuimos, tratar de tener una actuación digna en el partido con, con Platense y si se llegase a dar un resultado positivo, ver la búsqueda de sponsor, lo que fuese, y tratar de armar un equipo también competitivo para, para esa primera fase de, de la Liga de Sudamericana. Luis, ¿y qué balance de la temporada pasada? Porque es cierto se ganaron de algún modo este pequeño pasaporte, ¿no?, para un torneo internacional, pero lo tienen que definir con Platense, ¿no?, porque no fue un, un buenos playoff lo que jugó Salta eh, en una, es cierto, una conferencia de Norte muy dura, ¿no?, que tiene la Liga Argentina, pero como que se quedaron acá, en el camino muy rápidamente, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no, el, eh, el balance de la primera mitad muy bueno, con el triunfo del del de la del super cuatro, en la segunda etapa hubo algunas lesiones ya desde el mes de enero, febrero, eh, Ratio, también este Scott tuvo lesiones, la salida de Gerbaudo, hubo varias cosas que fueron generando un tema de, de, de que se vaya haciendo, quedamos en quinto lugar en una fase de, en una fase regular, que eso implicaba tener que ganar cuatro fases de playoff de con desventaja, me parecía casi imposible de y para colmo días antes del comienzo de, los comienzos de la, del partido con con Hindu, la lesión de en la columna de Scott eh, Catley más la lesión que tuvo en el partido, el primer partido que se resbaló y ya no lo tuvimos a Catley en el esplendor y bueno, y así fue un, una serie de cosas y pero a mí me parecía que ya estaba echada la suerte desde el momento en que éramos quinto de una conferencia norte muy dura con localía fuerte que nosotros no íbamos a poder acceder a lo más alto con, con decir que ya el ganador de la liga gana por tener la ventaja el ganador de la no, de la norte gana por tener la ventaja el finalista el finalista o sea que siempre eh, creo que dio vuelta solamente un A tener Patagón en algún alguna localía y alguno más pero muy pocas muy pocas muy pocas sorpresas generalmente el que hizo bien las cosas durante el año y tiene un buen puesto para la fase regular en la fase regular después tiene esa ventaja aunque pierda un partido después tiene para recuperarlo para volver y definir en casa me parece que es que es lo que que es el plus que te da esta esto de hacer bien las cosas durante el año ¿Y en algún momento se ilusionaron tal vez con la deserción de Nacional de Uruguay para poder eh, estar metido en el grupo junto a Platense sin tener que jugar este repechaje? No tenía idea de esa información, la verdad que, que no tenía idea, así que no llegué a ilusionarme de nada. No, no, tenía, no, tenía, no, no. tenía información sobre eso. Y aparte este... también es un... Es un... Un, un problema en este momento, es algo lindo deportivamente hablando, pero es un... Sí, sí, sí, sí. Termina, termina, terminamos en la misma situación, yo este, qué sé yo el premio, hoy hablando yo en voz alta, el premio del Super 4, me parece que o es la plaza definitiva o directamente otro tipo de premio más involucrado en lo que es la Liga Argentina, en, en tener un un posicionamiento mejor para el playoff, en algún premio intermedio que nos dé alguna situación, pero pero no sé, porque lo que estamos viviendo nosotros es muy es muy especial y que no no me parece que, que sea bueno, que un campeón del Super 4 me, me parece que, que la intención es muy válida de la, de, de la DC, es muy bueno el concepto de hacer el Super 4 me parece que fue un campeonato hermoso pero me parece que Eh, después queda esta que se podía dar esta situación que no se repita el ganador del ascenso y que nosotros estamos en una situación que tuvimos que desertar del partido apenas después tuvimos que mandar los jugadores vacaciones porque uno nunca sabe después en los playoffs puede suceder cualquier cosa y sucedió entonces bueno pero eso yo creo que que se hablará y se verá más adelante de de, de, de De, de, de ver ese, ese cambio de, de premiación para el que gane el Super 4 Seguro, seguro, estamos hablando con Luis Lenti presidente de Salta Basket eh, tenemos poquitos minutos ya son 12 y 12.55 te pregunto por lo concreto, eh, aparentemente en la cancha de Instituto ah. entre el 15 y el 20, ¿no? de septiembre Sí, sí, así es esa es la, la fecha y, y estaría bien sí si sí, nosotros vamos a tratar de de ser parte de ese partido vamos a llegar y si podemos llegar de la mejor manera posible sería lo ideal para poder eh, sería histórico para Salta de una franquicia de cinco años poder participar de, de una competencia internacional y eso sería algo que realmente no, nos nos nos gustaría mucho a todos los que estamos en esto la verdad que hace cinco años cuando comenzamos con esto pensar que podemos estar en un ficture, en el ficture de una programación de la vida sudamericana, era algo que no entraba ni en la cabeza de, del más optimista, pero bueno, estamos a un partido y bueno, pero como es cercano, también lo veo lejano así que así está. Bueno Luis, gracias por, por las palabras gracias por tu sinceridad como siempre, por, por estos minutos, también no queríamos saberlo, leímos algo por arriba, queríamos saber cuál es la actualidad de de Salta Vázquez. nos ponemos contentos porque estés mejor ¿eh? también. Bueno, muchísimas gracias Fabián, a vos y a todos, a Nico y a todos los, los muchachos de ahí, y bueno, y cualquier cosita saben que salte su casa. Siempre, siempre siempre consultamos, siempre molestamos. Un abrazo enorme. ¿eh? No, un abrazo, chau, querido. No, no. A ah, la palabra a Luis Lenti, este, máximo responsable de Salta Vasquez, sí, es una situación lógica es ah, que está que es que no es que no te asegura nada y es que hay que ver qué termina Armando Platense también porque no es un grupo difícil también es que le tocaría después sí por eso es una una situación compleja